Saludamos a Gabriel Raíz. ¿Cómo andas, Gabriel? Buen día. Hola, ¿cómo estamos? Buen día. Bien, ¿vos cómo estás eh, en, esperando esta presentación? Eh, ansioso, con, con muchas ganas, con mucha incertidumbre también, porque viste, nunca sabes quién, quiénes pueden ir, si va a ir gente, si no va a haber gente, pero bueno, la idea es que ojalá vaya gente y poder compartir lo que uno hace. ¿no? ¿Y qué es lo que haces o lo que vas a hacer esa noche? Y muchas canciones, bah, todas canciones mías son eh, Y canciones que están relacionadas con, con la tierra y con lo cotidiano O sea, con, con lo que uno vive uh -huh. Buen día, Gabriel, Juan y de Pien saluda, ¿cómo estás? ¿Qué soy, Juaní? ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Con, ¿Con qué formación? Porque bueno, vos este, te, te presentás mayoritariamente vos con la guitarra ¿Vos qué, qué formación vas a presentar ahora? Y ahora nos vamos a presentar en formato trío con uh -huh. Caro Crowley en percusión y con Fede Camiletti en, en teclados, en piano. Y, y eso, esta formación que vos estás armando para presentar esto en El Cheje, ¿es algo que venís generando para un disco, para un trabajo, o es solamente para, para esta presentación? Mira, la, la idea es seguir grabando, no material, pero en realidad quiero retomar muchas canciones que me quedaron de un disco anterior que uh -huh. se llama Pequeños Rituales que bueno, la pandemia nos pasó por encima, así que quedó como todo cortado ahí, así que tengo muchas ganas también de retomar esas canciones y me estoy reencontrando con eso también. Bien, eh, el, ¿qué significa compartir la noche, digamos, con Guillermín y los planetas y en ese lugar, si, si es que también forma parte de, de justamente lo que significa estar ahí? Y yo para mí es como un evento muy especial para mí porque, o sea, conozco la, la trayectoria de, de Guille también y bueno, que confíen en mí también para compartir un, un momento así, una noche así, para mí es como muy especial, así que es bien recibido también. Uh -huh estamos hablando con Gabriel Raíz que se presenta el sábado en Cheje eh, eh, Gaby, eh, bueno Guille y los planetas no, también nos tienen acostumbrados a toda una cuestión también visual, este, escenográfica eh, ¿también estás preparando algo que vaya ahí un poquito por, el, por la línea de lo que hacen los planetas? No, yo soy más Medio, medio al revés, medio a la inversa, a lo sumo puedo poner Ajá. unos palos de leña, nada más. <risa> bueno, es una parte escenográfica. Claro, sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, no, no, yo apuesto más, a, a, a, o sea, cuando estamos en el escenario a, uh -huh. a los instrumentos, a que, o sea, nosotros adornamos más así, ¿no?, con con la instrumentación, ajá y, y cómo y eh, además de de Caro eh y Fede ¿qué, qué, qué otros instrumentos pueden aparecer eh no yo voy a estar usando una voy a estar usando dos guitarritas una eh cuerdas de nylon y otra de doce cuerdas y después charango, ah mira que... bien <coughs> Bien, ¿Y, y, cu y cuántas canciones este estás por presentar Y estábamos pensando entre nueve y diez por, por cada proyecto, así que eh, nosotros estábamos analizando cerca de diez canciones porque como tampoco son muy, muy largas, eh, así que la idea va a ser más que hablar, tocar, o sea, mostrar. Todo esto lo produce Rock y Arte, eh, Reguía, y te consulto, Gabriel, cómo hacemos con todas con toda la, las personas que laburan en la cultura, ¿cómo vivís este momento particular De, de la cultura, del arte, del, del rol de los estados, porque te lo pregunto tanto por la situación nacional como de la provincia o el municipio. Sí, yo ahí como que no estoy muy al tanto, ¿viste? Como, eh, o sea, estoy acostumbrado a hacer todo muy, muy solo, muy en solitario, y, y sé que, o sea, a mí me cuesta un montón, es re difícil... Eh, todo lo gestiona uno todo lo tiene que bancar uno de su bolsillo y o sea, este evento tampoco está pensado para, para obtener ganancias sino para poder tocar y para poder mostrar lo que uno hace no que si uno tampoco se, se la juega y, y va poniendo de su bolsillo tampoco, tampoco puede compartir lo que uno hace Bien, y, pero y más allá de eso, el, el, por eso te pregunto, sobre el momento sociocultural, ¿no tenés una mirada, no? más allá de los bolsillos individuales? Eh, yo lo que te puedo decir que está... O sea, los recortes eh, son, son gravísimos, estábamos hablando justamente de, de eso también con, con Caro y, bueno, y con todos los que están en, dentro de los proyectos culturales, ¿no? que los recortes han sido... pero Eh, muy, como muy drásticos, y, y es difícil sostener la cultura así. Y bueno, y estamos en un, en, en un momento muy delicado, y esto es así, es cachetazo cada cuatro años, eh, cada cuatro años se puede estar bien, cada cuatro años es el que te toque, es una ruleta rusa esto. Bueno, Gabriel. Eh, gracias, más vale. Y si querés agregar algo más o invitar formalmente al... ¿Qué precio que tiene la, ent ent es? la entrada, el horario? Eh, bueno, esto es el sábado, este sábado, sábado 7, a las 9 de la noche. La entrada tiene un valor de 10.000 pesos, que nos costó poner ese valor. Y, y bueno, y se hace en Cheje, en, en la Casa Cultural de Cheje, que queda en Alvear al 4.55. Bárbaro, gracias y que salga todo lindo. Bueno, yo agradezco, Juani y Juan Pablo, agradezco por el, por el espacio y por el momento, así que gracias. Dale. Gabriel Raíz, que va a tocar en Cheje, eh, acompañado con Federico Camiletti, Carolina Crowley. Y, el, y, a, y además va a estar Guillermina y los planetas que son eh, Hernán Basso, Lisandro, Lisandro Lacorte, La Nehuen González, González y Rocío Gonzaga. Eh, esto es el sábado 21 horas en Cheje, que es una cooperativa. Iba.